Su intención y su ideología eh, está por encima de cualquier cosa, y de bien y del mal, qué personaje. Claro, es? es un especialista en, Latino, sí, sí, sí, en Latinoamérica, sí, sí. y es un especialista en Latinoamérica de cómo se hacen las cosas, ¿no? cómo se apoya a la contra nicaragüense, eh, El Salvador, os recuerdo ahora que estamos hablando de, de, el, de, de los curas jesuitas, Yacuría y los demás, Martínez Baró, asesinados...